Caminando la Argentina, paso a paso, rincón a rincón, con Gonzalo Yurkiewicz. Muy bien, seguimos, son las 15.04 y nos metemos de lleno en la columna más federal que tenemos en este programa que es Caminando la Argentina con Gonza. Hola Gonza, ¿cómo estás? Hola oh, Lourdes, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Muy bien, aquí estamos, abrigándonos porque aparentemente se viene una tormenta tremenda, pero bueno, esperando a ver qué sucede. Yo para variar estoy por salir a la ruta, estoy por viajar a Punta Alta eh, por un tema familiar, así que espero que no me agarre la tormenta en el camino, ¿no? No quisiera, no quisiera ser pájaro de mal agüero, pero está pronosticado para hoy. Sí, ni siquiera miré el pronóstico, pero bueno, vamos a ver. Eh, por, por, para seguir a tono, seguimos en la Patagonia, seguimos en climas eh, fríos y en regiones australes del país. Seguimos. Hoy claro. era la última columna de las eh, de las provincias de la Patagonia. Hoy terminamos con la Patagonia, con Río Negro. Terminamos con la Patagonia y después nos vamos a ir metiendo como por La Pampa y metiéndonos de La Pampa hacia Mendoza, San Juan. Vamos a subir por la cordillera, por la ruta 40 hasta Catamarca. Después vamos a bajar por Salta y Jujuy. Tenemos todo un itinerario muy lindo. Fantástico, entonces. De del año. Me encanta, me encanta, me gusta mucho esta columna tan federal que nos hace recorrer todas las provincias de nuestro país. Metámonos un poquito entonces, Gonza, en Río Negro, contanos un poco. Dale, mira Río Negro, bueno, es la, una de las provincias más, eh, digamos, septentrionales de la Patagonia, eh, es una provincia que tiene 200.000 kilómetros cuadrados, fíjense que todas las provincias del sur son muy grandes, vamos hablando del 7% del territorio continental de la Argentina con eh, solamente 650.000 habitantes, con lo cual con 3,1 habitantes por kilómetro cuadrado es la cuarta menos densamente poblada del país por delante de Chubut, La Pampa y Santa Cruz. Es decir que tenemos una provincia grande, poco poblada, eh, las características eh, de esta provincia eh, son similares al resto de la Patagonia, es decir, una zona occidental... Eh, bien eh, húmeda y con bosques, eh, los famosos bosques patagónicos fueguinos, los lagos... Tienen muy hermosa, buena fama, o sea, yo había dicho que no había viajado al sur, pero los bosques es como eso que te cuentan, que dicen si vas al sur tenés que meter, conocer este, estos bosques, porque hay una flora que es tremenda, eh, así que me imagino que habrás sacado hermoso. muchas fotos. Imagínate que en las provincias de la Patagonia, como los vientos predominantes vienen del oeste y generan toda la región de la selva valdiviana, en la zona del bien al oeste de provincias de la Patagonia tenemos entre 2.000 y 3.500 milímetros anuales de precipitación. Piensen que es más del doble de lo que llueve en Mar del Plata. Eh, pero haces unos pocos kilómetros eh, hacia el este, hacia la meseta, y estos 2.000 a 3.000 milímetros disminuyen a 600 milímetros. Es increíble el gradiente es pluviométrico cómo desciende rápidamente para meterse de los bosques patagónicos fueguinos en todo lo que es la meseta y la estepa patagónica de todo el centro de tanto de las provincias de Chubut, Santa Cruz como Río Negro. Y después cuando llegás a la zona marítima, también el clima es árido, pero eh, te encontrás con un mar de un azul intenso que es eh, la verdad que hermoso. En la provincia de Río Negro, eh, por ejemplo, hay un sitio arqueológico que es el Trébol, en Bariloche, que es un abrigo rocoso tipo eh, cueva con arte rup rupestre que data de 10.500 años antes de Cristo. Con lo cual estamos hablando del periodo a lo temprano, de las formaciones eh, o de las evidencias humanas más viejas de toda América, Mirá. al igual que en la provincia de Chubut y en la provincia de Santa Cruz. O sea que en el eh, sur, en la Patagonia, estaban entonces los registros más antiguos que tenemos de Latinoamérica. Exactamente. De, de, de Sudamérica son los registros más antiguos, eh, junto con algunas comunidades que se dan en la costa de Ecuador y en algunas zonas de la costa de Perú. que claro. eh, Se dice que había navegantes ya hace 10.000 años y hay evidencias que estos, estas poblaciones navegaban desde las costas de Ecuador y Perú hasta las costas de México, negociando con conchas marinas Una, un, hay, un, hay una que se llama spondi que es roja muy famosa en la costa de ecuador que le llamaban el oro de los de los incas y que bueno con estas con estos moluscos negociaban y hacían intercambios comerciales ya hace cerca de 10.000 años eh, pero bueno <ríe> no nos vayamos tan lejos no a zonas a zonas mucho más eh, tropicales sino que quedándonos en la patagonia eh, se piensa que magallanes fue el primer europeo en recorrer las costas Y luego el padre Nicolás Mascardi, que era un jesuita en 1670, estableció la misión de Nahuel Huapi, a orillas del lago Nahuel Huapi, donde hoy se encuentra eh, justamente el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es el, par el, el único parque nacional que tiene la provincia de eh, Río Negro. En algunas particularidades eh, es que parte del norte y noreste de la provincia de Río Negro está ubicada en el pasillo de los tornados, Eh, por ejemplo, el 7 de noviembre de 2013, un tornado de categoría F1 impactó en la zona de Chacras y el barrio Unión, la ciudad de Río Colorado, causando voladura de árboles, asilos y galpones, sin víctimas fatales. Eh, y luego, por ejemplo, eh, la ciudad de General Conesa también sufrió el embate de un enorme tornado. Este que en Argentina no hay muchos tornados, no, no es al como contrario. la zona de... No es como el sur de Estados Unidos, pero el norte de Río Negro tiene la particularidad de eh, ser una zona de tornados Otra particularidad de la provincia es que durante más de 28 años fue un bastión del radicalismo desde el año 83 hasta el año 2011. Y en el 2011 el Frente para la Victoria le arrebató la provincia y desde entonces la gobiernan eh, gobiernos peronistas. ¿no? de Desde el Frente de la Victoria en el año 2011 hasta el 2015... En el 2011 asumió Carlos Soria, que es un famoso abogado que cuyo hijo es eh, secretario de, de Ministro de Justicia de la Nación actualmente, y Soria eh, fue asesinado el 1 de enero de 2012 por su esposa Susana Freydós en un hecho de violencia sin precedentes en historia argentina donde un gobernador fue asesinado por su esposa. Eh, y fue sucedido por Huaraltinec, Eh, y luego más adelante por la primera gobernadora mujer de la provincia de Río Negro, que es arabela Carreras, que es la gobernadora actual de Bien. la mano de un partido que se llama Juntos Somos Río Negro, que es un partido una decisión del partido justicialista en la provincia de Río Negro. Claro, yo sabía Eso que está... la Patagonia viene teniendo gobiernos peronistas en el último tiempo, pero quizás no me sabía todo el, el chimento anterior. Fuerte. Claro. Este caso de Carlos Soria fue bastante conocido y, y, bueno, nada duró poco en el poder porque un año... Eh, no, un año no. mira asumió el 10 de diciembre y el 1 de enero de 2012 fue asesinado por su esposa Es decir, que duró nada. menos de un mes en el gobierno Carlos Soria. Eh, otras curiosidades, les voy a contar, por ejemplo, el nombre Bariloche. tienen y ¿Saben de dónde viene ese nombre? Bariloche. ¿Qué quiere decir en mapuche? No, no, ¿qué significa? ¿Qué significa? Quiere decir gente del otro lado de la montaña. Es decir, que los mapuches que estaban del lado chileno nombraron a quienes vivían del otro lado de la montaña, en la zona del lago Nahuel Bapí, como Bariloche. De esta manera es, es como llamaban los mapuches a los habitantes de la actual zona de la ciudad de Bariloche. Muy Otra curiosidad... Que, perdón, justo hoy hablamos de hablábamos de villamascardi no de la noticia a raíz de las presas políticas pero vos hoy mencionabas que río negro es una de las provincias que tiene eh, como más historia más antigua eh, y yo pensaba que justamente no los mapuches es uno de los pueblos que conocemos que por lo menos están en nuestro territorio que son de los más ancestrales o no Sí, a ver, eh, esta zona la dominaban los tehuelches sí. eh, o los que los llamaban puelches o los que estaban en Río Negro previo a la llegada de los mapuches, que si bien los mapuches ah, estaban antes, en la zona porque sí. iban y venían desde, desde Chile y cruzaban la cordillera ya en toda la época colonial, es recién en la época colonial tardía que los mapuches eh, generan como un proceso que le llaman de araucanización, donde dominan a los pueblos que originalmente estaban en la zona de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, etcétera. De todas maneras, este concepto de araucanización sí. eh, muchas veces se utiliza desde el discurso xenófobo y desde el discurso nacionalista de la preservación de la soberanía en la Patagonia, claro. tratando de hacer entender que los mapuches son chilenos que invadieron la Patagonia sí, y obviamente. que dominaron a todas estas culturas. Entonces, este concepto de, de araucanización, si bien existió, hay que hay que utilizarlo con cuidado porque también es utilizado en este sentido por detractores de las poblaciones originarias en la Argentina. Entonces esto es interesante y hay que, hay que tenerlo en cuenta. Otro dato de color de Bariloche es que sí. se fabrican satélites, INVAP, que es la única empresa argentina que fabrica satélites que están en el espacio, tiene su, seda, su sede en Bariloche. El Instituto Balseiro, que es el instituto donde eh, estud no, estudia ingeniería nuclear en la Argentina, se encuentra también en la ciudad de Bariloche. Otro otro dulce título de Bariloche es que, por ejemplo, eh, tiene el título de tener a los creadores de la barra de chocolate más larga del mundo. No, es Entonces, que si hay algo por lo que Bariloche es famoso, es por el chocolate. Por los chocolates de la abuela, ¿no? Es que quien no ha ido alguna ¿Así? vez y ha traído... Eh, Para compartir, traído una claro. De, ...de chocolate en rama, ¿no? Bueno, el, el récord, dice, se logró con 2.000 kilos de chocolate que fueron no. distribuidos a lo largo de los 215 metros de largo de esta barra de chocolate más larga del mundo. ¿Cuántos en metros? El, eh, 215 metros, es decir, dos, más de dos cuadras midió la barra de chocolate... Eh, que se hizo en Bariloche y que le dio el récord eh, como la barra más larga del mundo. Dice que trabajaron más de 150 chocolateros de la ciudad y esto tuvo lugar eh, este año, en el 2023, en el marco de la Fiesta Nacional del Chocolate, que obviamente se realiza en la ciudad de Bariloche. ¿no? ¡Qué bien! <ríe> eh, otro, bueno, el relato fantástico también del monstruo del, del Nahuelito, no que vive en el fondo del lago Nahuel Huapí, Es decir, es, esa es otra leyenda urbana de, de la ciudad de Bariloche. Y otra cosa un poco más triste es que eh, muchos de los nazis que se exiliaron de la guerra una vez finalizada en 1945, llegaron a la ciudad de Bariloche. En torno a ellos se generaron rumores y especulaciones sobre la posible llegada de Adolf Hitler, quien se, que, supuestamente se había suicidado en Berlín. Pero eh, en la práctica, eric Erich que Adolf Eichmann y joseph Mengele Eh, eh llegaron a la ciudad de Bariloche, eh, la película Guacolda retrata, digamos, eh, a, a Mengele que seguía realizando experimentos sí. mientras eh, vivía en Argentina y Priepke y Eichmann que fueron capturados, ¿no? por la cacería que que hizo el servicio de inteligencia israelí, israelí de de nazis en Argentina y Adolf Eichmann y Erich Priebke fueron encontrados en la zona de Bariloche. Si no vieron Guacolda, mírenla porque es una película muy fuerte, está buenísima. Yo pensaba que lo de Hitler era solo una leyenda. Toda no está confirmado, no, es una lo leyenda. Lo de Hitler no está confirmado, lo que es si se sabe sabes que Himmler, si Priebke sí. y Eichmann sí estuvieron en la zona de Bariloche. Otra otra otro dato muy interesante y de color es que eh, no hay truenos en Bariloche. No hay no. tormentas eléctricas, dice que rara vez en su historia ha habido tormentas eléctricas por un tema atmosférico propio de la ciudad eh, y dice lo más semejante que puede escucharse un trueno son los sonidos que generan las montañas cuando hay desprendimientos o algún otro tipo de actividad relacionada. Así Mira. que es un lugar sin eh, truenos. ¿Y los vientos? Y vientos, y sí. vientos hay vientos bastante, fuertes, ¿no? es una zona ventosa y bastante fría y con recurrentes nieves en las zonas montañosas y en y varias veces en la ciudad de, de bariroche que eh, no recuerdo la altura exacta pero está cercana a los mil metros de altura sobre el nivel claro. del mar es decir, no está baja eh, les voy a comentar, les voy a contar ahora que el río más importante de la provincia es el río negro con mil metros cúbicos por segundo de caudal también conocido como Currele Ugu, bautizado así por los indígenas originarios, y que es el más grande de la Patagonia Argentina y uno de los cinco más caudalosos del país. Y su desembocadura se encuentra sobre el océano Atlántico, a sólo 30 kilómetros de Viedma, la capital eh, provincial, lo que produce un régimen de mareas con diversas características en ambos márgenes del río, eh, y esto genera, por ejemplo, grandes diferencias de marea en la zona de Las Grutas o la zona de San Antonio, Este y Oeste, que son las ciudades costeras eh, más importantes, junto con Carmen de Patagones, de la provincia. Y a, ras, a raíz del Río Negro, les voy a contar la leyenda del Río Qué Negro. Qué bien, bueno. porque me encantaría conocer el <risa> origen del nombre de Río Negro. Como siempre tenemos una leyenda, y en este caso es, es la leyenda del Río Negro, que dice así, dice que Limay y Neuquén, eran los hijos de dos importantes caciques mapuches que tenían sus tolderías, uno al norte y otro al sur de lo que hoy es territorio de la provincia de Neuquén. Es decir, uno estaba al norte de Neuquén y el otro estaba al sur en la actual provincia de Río Negro. Eh, Limay y Neuquén eran amigos inseparables y siempre cazaban juntos. Dice, justamente cuando participaban de una cacería oyeron el canto de una dulce voz. El sonido venía de un bosque de rayanes cercano y hacia allá fueron y descubrieron a orillas de un lago a una hermosa joven de largas trenzas y grandes ojos negros, llamada Raigüé, capullo en flor, quería decir en la le en lengua mapuche. Raigüé eh, instantáneamente enamoró a los jóvenes y en el camino de regreso Limay y Neuquén sintieron que los celos rompían su antigua amistad y con el correl de las lunas, el distanciamiento entre los jóvenes, que eran como hermanos, se hizo evidente. Preocupados por esta situación, sus padres consultaron a una machi, adivina, quien les explicó la causa de la enemistad de sus hijos. Entonces decidieron someter a los muchachos a una prueba. Estos deberían viajar hasta el mar y el primero que regresara con un caracol para que Raigüé pueda escuchar por primera vez el sonido del mar, tendría su amor como premio. Bien, los mandaron al mar... Tenían que no, buscar tremendo. un caracol y el que trayera un caracol para que en realidad escuchara el mar, tendría el amor de la joven como premio. Uh -huh. Para semejante misión consultaron a los dioses y estos convirtieron a los jóvenes en ríos para facilitarles el largo camino hacia el océano. Neuquén lo haría desde el norte, corriendo entre los bosques de Arrayanes, mientras que Limay desde el sur atravesaría por valles y montañas. Pero nunca tuvieron en cuenta el espíritu del viento, al no ser consultado se sintió desplazado y comenzó a susurrar al oído de Raigüe que Neuquén y Limay no regresarían nunca porque las estrellas que caen al mar se convierten en hermosas mujeres que seducen a los hombres y los encadenan en el fondo del océano. La joven que se sentía culpable de la suerte de los amigos comenzó a marchitarse de angustia y dolor y después de cuatro lunas se arrastró hasta el lago en donde conoció a los jóvenes y le ofreció su vida al dios Raigüe. Gennechen a cambio de la salvación de Limay y Neuquén. Mientras rezaba, sus pies lentamente se convertían en raíces y penetraban en la tierra húmeda y desde, y desde su fina cintura surgían tiernas ramas y sus labios se abrían en una flor roja. El viento que saboreaba su venganza les comunicó el triste final de Rayué a los jóvenes y sopló con tanta furia que desvió el curso de ambos ríos hasta juntarlos. Limay y Neuquén, al enterarse que la muchacha había muerto de dolor por su ausencia, se abrazaron nuevamente como hermanos y se vistieron de luto por su amada, dando origen así, luego de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, al río Negro que corre desde entonces en busca del mar bien, tremenda. ahí terminamos. Tremenda, eh, me parece muy eh, muy tremenda, una historia muy de amor que podría verse a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, <risa> y que me tendría <risa> atrás de la telenovela, entre los no sé... historia... pero chique, no, historia... me encanta. Eh... Era re fácil de solucionar, ella se pone mal por los dos, era re fácil, y ellos se querían los dos. Es, es una historia <risa> eh, trágica, Y bueno, justamente eh, frente a la ciudad de Neuquén se encuentra la, la, lo que se conoce como la confluencia de los ríos Lima y Neuquén, que dan origen al río Negro, que es el que luego recorre por el Alto Valle y el Bajo Valle de la provincia hasta desembocar en el mar, y que es una de las zonas más ricas y fructíferas de la provincia, porque es la zona de producción frutícola por excelencia de la pera y la manzana del país. Con ciudades muy importante como, por ejemplo, eh, Fisque Menuco, conocida también como General Roca, que es el gran asesino y conquistador de toda esta zona, y que los pobladores originarios la llaman, reivindicando eh, el, el, la voz eh, mapuche, como fiste menuco. Otra ciudad importante es en otra ciudad importante es... Eh, bueno, hay, hay, hay todo, son todas estas ciudades que cuando uno va a Bariloche, luego de que pasa la ciudad de Bahía Blanca, la ruta encara en sentido hacia la cordillera, eh, atravesando todo el Valle del Río Negro. Así que bueno, est esta es nuestra historia y tremenda historia. Poquito... Quiero que sepas que me encantó la leyenda. Es linda, es me linda. Y un poco para, para cerrar eh, esta columna, eh, no podemos dejar de hacer referencia al conflicto Mapuche. No, claro eh, que la no. La ciudad de la provincia de Río Negro tiene quizás eh, es quizás la zona donde o la provincia donde más se ha recrudecido este conflicto, que tiene dos eh, asentamientos en litigio. Uno es la Cuesta del Ternero, en el Bolsón, y otro es eh, la zona de eh, Villa Mascardi, en Bariloche. El, digamos, el eje del conflicto se ubica en torno a estas dos ciudades. Eh, hace un par de años hubo varios ataques incendiarios eh, que fueron eh, reivindicados, o fueron, digamos, que se los eh, adujo la RAM, que es la Resistencia Arancal eh, Ancestral Mapuche, vinculada a la coordinadora de comunidades en conflicto arauco meleco en chile y el líder de esta de esta organización eh, está que es nacido en argentina está desde hace muchos años preso en chile eh, y este conflicto digamos lo que desde la coordinadora del parlamento mapuche lo que dicen es que el trasfondo del conflicto actual es la falta la falta de avance Del relevamiento indígena que ordena la ley nacional 2660, ¿se acuerda de cuando veíamos el caso de Tierra del Fuego veíamos la claro. misma situación? Claro. Uh -huh. eh... Uy, se cortó no. Mira estábamos en yo le estaba por sacar tema de conversación porque no lo habíamos lo podemos llamar para despedirlo aunque sea para terminar esta columna justo decía qué interesante que hoy sin haberlo planificado no porque teníamos la cobertura de la Patagonia en estas primeras columnas que tuvimos con Gonzalo jorquevich Qué interesante que justamente hoy habláramos de Río negro de la problemática de los mapuches de Villa mascardi no un un día en el cual venimos eh, justamente después de una, de un reconocimiento por parte del gobierno nacional. Gonza, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, disculpen que se me cortó de nuevo. Pero por favor, eh, no pasa nada. No, Yo... les decía que aparentemente esta situación en la cual se debe aplicar una ley que debe registrar a todas las comunidades eh, mapuches y originarias del país, eh, estos relevamientos de tierra se han interrumpido en un momento, y han hecho que bueno, que todas la, las organizaciones se pongan nuevamente en pie de lucha y como les decía, la provincia de Río Negro es quizás la zona en la cual este conflicto eh, se ve con mayor eh, agudeza o donde más recrudecido está. Eh una, una parece una nota de color, pero los mapuches de Neuquén, de Neuquén y Río Negro, por ejemplo, hace poco Nicole Neumann se casó con Manuel Ursera Que Me es el hijo sí. del dueño de Comarsa, logró una... casarse, no era que lo habían que se había impedido el casamiento por una bueno, manifestación en re, en, o demás. En, exacto, en realidad no llegó a casarse, pero la idea era casarse o que, que su pareja, digamos, es Claudio Urzera, eh, que es el propietario de la compañía de saneamiento y recuperación de material CCA, la cual está señalada por los mapuches como responsable de la contaminación severa en la región patagónica debido a la proximidad de un basurero de petróleo eh, que está muy cerca de la ciudad de Neuquén. Es decir que los conflictos ambientales y por las tierras eh, se dan en toda la Patagonia y se ven con mayor fuerza en las provincias de Chubut, donde murió Santiago Maldonado, en torno a la lucha por las tierras eh, que detenta Benetton, y en el caso de las tierras que detenta eh, Lewis en Río Negro, también hay constantemente manifestaciones y conflictos eh, en torno a estas tierras. Con lo cual es una problemática que creo que mm, abarca toda la Patagonia y en la cual eh, debemos eh, siempre observar eh, porque probablemente siga con episodios de violencia. Lo bueno es que habían acusado de terrorismo a todos estos incendios que se dieron en Río Negro y que desde el gobierno nacional se desestimó y desde la Corte Suprema Eh, la posibilidad de que con, de que estos eh, atentados o estos incendios se consideren como o se tipifiquen en el Código Penal como terrorismo, lo cual hubiera llevado a muchos de los líderes de las comunidades a prisión con penas mucho más eh, severas de las que se aplican eh, si no es considerado como terrorismo. no Bueno, Entonces, pero los que... medios de comunicación andan diciendo otra cosa. Viste que hoy justo leíamos la diferencia entre después de haber llegado a un acuerdo entre derechos humanos eh, digamos con respecto a lo que es la problemática en torno a la zona de villa mascardi el titular de claro. clarín te eh, hacía eh, decía polémica medida del gobierno le permitieron volver un grupo radicalizado a tierras que habían usurpado entonces bueno ahí estamos no es como que es algo constante esta tirantez no y esta problemática en torno a eh, el pueblo mapuche. De hecho, eh, una de las últimas noticias es que el gobierno cedería tierras a los mapuches en la zona de Villa Mascardi, en, en lo que es un sitio sagrado, eh, que es una de las zonas, no una partecita sí. de lo que es la zona de Villa Mascardi, que está cercana al Parque Nacional Nahuel Huapi. Sí. Pero bueno, estos conflictos van a probablemente seguir y hay que tomarlos con mucho cuidado en el sentido este nacionalista no de de la opinión pública, de muchas veces piensa que los mapuches eh, atentan contra la soberanía y que provienen de Chile y que es la usurpación de población chilena en la Patagonia, que llevó, por ejemplo, como veíamos en Santa Cruz, a la represión salvaje de, de principios del siglo 20 contra los obreros rurales de, de las instancias laneras de, de Santa Cruz. Por suerte Pero que bueno, lo venimos sal... cubriendo bastante bien a la temática. Eh, gonza bueno, nos tenemos buen, que ir y nos gustaría Dale. que presentes la canción. Dale, la canción que voy a presentar, un poco haciendo pensando también en la leyenda que presentamos, es de Mahay Correa y se llama Las Aguas del Río Negro y es un tema muy lindo para cerrar la Patagonia. Y, y bueno, y les dejo un abrazo grande a la distancia y nos vemos eh, prontamente. Nos vemos muy prontito, gonza nos encanta como siempre esta columna, te mandamos un abrazo muy grande. Dale, un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Gonzalo Yurkevich con Caminando la Argentina.